Luna y Gigi Monkey subieron por el agujero negro, por donde habían entrado. Subieron al unicornio y rescataron a Pepita. Luego subieron al cohete y llevaron de regreso a Pepita y a Gigi Monkey a su planeta natal. Comieron fideos con queso y fueron felices. s ¡Sí! f i n